Amigos, vamos a hablar, en esta noche, de Cristóbal Colón. Uy, dijeron todos, y sí. hacen bien. Uno empieza a estudiar a Colón, incluso antes del descubrimiento. Cuando llega el cuarto viaje, ya está podrido. Uno está tan cansado como Colón mismo. Y en los programas de enseñanza, el fastidio llega para alumnos y profesores. De modo que el profesor dice, bueno, y la conquista siguió, etcétera. Así que hablaremos del cuarto viaje de Colón, ahorrándonos todo, porque ser sí. un viaje que ya nos agarraba cansados, claro. sabe nada el cuarto viaje. En el tercer viaje, Colón había llegado a las costas de la isla Trinidad, ahí por Venezuela, después anduvo cerca de la extraña desembocadura que tiene el río Orinoco, y ante la exuberancia de, de aquellas tierras, Colón creyó que se hallaba en el paraíso. Escribe Colón... Más allá del trope con el Capricornio, se encuentra la más bella estancia, el paraíso. Colón estaba convencido de que la tierra tenía forma de pera y que aquellos lugares estaban justamente ahí donde la tierra se emperaba. Recorrió aquellas vecindades... Después se apartó un poco del continente y puso rumbo a la española, la isla donde había dejado una colonia con cientos de europeos, algunos de los cuales habían llegado con él en viajes anteriores. A su regreso del paraíso, cuando llegó a la española, Colón se encontró con una espantosa realidad, gente ociosa, hambrienta, débil, roídos por las fiebres, tropicales y por la sífilis, y el tributo que les afanaban a los indios apenas se alcanzaba para cubrir las necesidades de la colonia. Mientras los dominios portugueses en el África producían cuero y especias, los españoles en el Nuevo Mundo únicamente cosechaban disgustos. Lo recaudado no alcanzaba ni para pagar las expediciones. Pero lo que colmó la paciencia de los reyes católicos fue el conocimiento de la deslealtad del almirante Colón. Colón les había ocultado el descubrimiento de tierra firme durante el segundo viaje y el descubrimiento de cientos de perlas en la isla Margarita, y los reyes se enojaron. Fue entonces que designaron a Francisco de Bobadilla para hacerse cargo de la de la, de la, de la colonia de La Española, ...lo que virtualmente equivalía a una destitución de Colón. En octubre del año 1500, Bobadilla llegó a Santo Domingo y apresó a Colón. El almirante volvió a España encadenado. En cuanto desembarcó en Cádiz, Colón, que era un gran diplomático... ...envió una carta al príncipe Don Juan, el Don Juan de Austria, no el heredero de la corona. Después eh, se murió Don Juan, muy poco después. Algunos dicen que por tomar agua fría después de un partido de pelota. Cada vez que se muere un príncipe, dicen que es por tomar agua fría después de un partido de pelota. Otros refieren que había tenido unos encuentros amorosos demasiado, demasiado ardientes, y como en aquel tiempo creían que hacía mal, parece que el tipo quedó seco. En fin, el caso es que cuando recibió la carta de Colón estaba vivo. Eh, de este modo, eh, su versión, la versión de Colón, de lo ocurrido en la española, llegó a manos de los reyes antes que los informes oficiales, porque este era el, el, el hermano. no el, eh, lo, los, los reyes recibieron esta carta, no, el hermano no, el, el hijo, uno de los el claro. único hijo varón de los reyes católicos. Lo, los reyes recibieron esta carta, ordenaron la libertad de, de Colón, se lo nombró emperador a Nicolás Obando. Emperador no, este delegado, no sé qué. Cuando Bobadilla ya quiso regresar a España, murió ahogado en el naufragio mirá lo que son las cosas, y en el fondo del mar quedaron los documentos del proceso contra Colón. Obando quedó como gobernador y durante dos años Colón estuvo en España lo más tranquilo. No pensó en regresar a las Indias, Para los reyes, Colón había cometido el mayor de los errores. Había gobernado a la española como si fuera un feudo personal. Después estaba el asunto de las perlas, eh, que era una ocultación culposa. bueno Sin embargo, allá por el año 1501 le dieron una nueva licencia para viajar. Y no es que les hubiera cambiado el humor a los reyes. Se lo querían sacar de encima. Ya lo tenía medio podrido Y este Colón dice, eh, es un pesado, mejor lo mandamos allá donde Judas perdió el poncho. Además necesitaban de su servicio, ya que el resto de los monarcas de Europa sabían ya que los españoles habían encontrado, habían encontrado unas tierras que se interponían entre Europa y Asia. Y el gran negocio del siglo, el negocio que todos perseguían, era encontrar el paso hacia el camino de las especies. Y ese no estaba en mano aún de ninguna corona. Y si España se dormía en dedicar sus esfuerzos a la explotación de la dudosa riqueza de... Ayer, las Islas Descubiertas, sus competidores le ganarían la carrera. Una estupidez, porque traer pimienta de la China era mucho peor negocio que hacerse propietario de la América entera, como sabe cualquiera que haya comprado un, un campo en Chacabuco. Muy bien. Eh, bueno, partió Colón de Cádiz, 1512, sin entusiasmo, humillado por una serie de restricciones que los reyes le imponían, le estaba totalmente preocupado prohibido desembarcar en la española tampoco podía negociar con esclavos o dedicarse a cualquier tipo de rescate privado, tenía prohibido el maltrato a sus hombres eh, ¿cómo me gano la guita? Claro. la flota estaba compuesta por cuatro carabelas la capitana, la vizcaína la gallega y la morocha no, la bermuda la última es la bermuda tripulación total 143 hombres Y entre ellos iba el hijo menor de Colón, Hernando de Colón, de 13 años, y su hermano, Bartolomé Colón. Bartolomé Colón eh, Después de 21 días de travesía, Colón dijo, ya está, vamos a desobedecer. <risa> y puso rumbo a la española nomás. Corría el riesgo de ser rechazado. Pero bueno, como pretexto dijo que la Bermuda necesitaba reparación. La tengo agujereada Y el gobernador, que era Obando No lo dejó entrar al puerto El puerto que Colón había descubierto una década atrás No era el mismo Colón había bautizado aquel lugar como Santo Domingo No era su padre, Doménico Colón Colombo Colón resistió Alegando que se avecinaba un terrible huracán Dice, Obando, se viene un terrible huracán Se viene Y Obando, no, hizo caso omiso Colón se internó en el río Aina, en cuyas aguas se guareció hasta que pasó el huracán, porque vino el huracán. Pero Obando, desoyendo aquel pronóstico de Colón, autorizó eh, al día siguiente de la adventencia del almirante la salida de 20 barcos a España, no tenía nada que ver con el asunto de Colón, pero sí tenía que ver con el traslado de tesoros a España. 20 barcos y vino el huracán, oh. naufragaron 19 y fue el peor naufragio mundial. ...de historia española en América. Eh, nunca tanta riqueza fue eh, perdida como en aquel naufragio eh, de los barcos que mandó a bando. ¿eh? No terminaron de salir de puerto, vino el huracán, chau, lo desparramó a Ahora bien, la exactitud de aquella predicción de Colón... ...le generó ciertas sospechas de brujería que no pasaron a mayores. Prosiguiendo con su misión, Colón navegó por las costas de Jamaica y de Cuba... Más tarde, en un sitio donde las sondas no, no tocaban fondo, es decir, no, no podía saber si allí cuán profundo era el océano, bautizó al lugar como Golfo de Honduras. A partir de entonces las cosas fueron de mal en peor. Sin que tenga nada que ver, que estuviera hondo ahí. ¿no? <risa> Escribió Colón. Tengo abiertos los barcos las velas rotas las anclas partidas con los calones y la humedad el bizcocho se ha llenado de gusanos el bizcocho amigos era el pan que se comía a bordo eh, se cocinaba dos veces para que no se pudriera y por eso se llama bizcocho, bizcocho quiere decir eso que se ha cocinado dos veces cuando usted va a la panadería y el panadero le da bizcocho pregúntele lo cocinó dos vez, veces claro. el panadero le contestará Desde luego, si no, no sería un bizcocho Y... <risa> bueno un cocho, ¿no? Y así sigue Colón no He visto <risa> a muchos Que esperan a la noche Para comer la masa morra Para no ver los gusanos que la habitan Otros están tan acostumbrados Que... No se molestan en quitarlo Porque si no, perderían tiempo Y se perderían la cena Así eh, era la cosa, ¿no? Y a los sufrimientos colectivos Colón sumó los personales. Su cuerpo estaba enfermo, no tenía fuerzas para mantenerse en pie y dirigía la navegación desde la cama, panza arriba en la catrera. Dicen que además le remordía la conciencia por haber involucrado a su hijo Hernando en tan incierta aventura. Un buen día llegaron a Veragua, en Panamá, y se encontraron con oro por todas partes, oro, oro, oro. El almirante olvidó su misión y volvió a, des a desobedecer. Estableció un campamento a orillas del río Belén, pero resulta che que llegó a la estación seca, le bajó el agua, le bajó, y el río descendió tanto que dejó al descubierto unos bancos de arena que prácticamente tapaban la desembocadura. ¿Cómo salimos? claro Y allí se quedó Colón encerrado. Poca comida, solo algún tiburón despistado que venía a alegrar la magra dieta de los navegantes, bueno, comerse un tiburón no es algo que alegre a nadie, es un garronazo, ¿no? Colón decidió abandonar el lugar de cualquier manera y empezó con los marinos a tirar de los barcos para llevarlo por la arenita, imagínense, la quilla se les encajaba y en eso estaban empujando los barcos cuando, chau carambola y palito los atacaron los indios. Los españoles rechazaron el ataque pero recibieron algunas bajas, entre ellas el hermano de Colón, Bartolomé, que recibió un flechazo en el pecho y murió el 16 de abril de 1503. Al final sacaron las naves pero quedaron en tan mal estado que debieron abandonar su primera misión rumbo al Camino de las Especias. Solo podía navegarse en la Capitana y en la Bermuda. La Vizcaína debió ser abandonada. Bueno, eh, desesperado, Colón decidió llegar hasta la bahía de Santa Gloria, en Jamaica. Construyeron allí parapetos y viviendas sobre las cubiertas a modo de fortín. Se instalaron esperando ayuda. Las reservas estaban agotadas. Colón envió a dos de sus tripulantes en bote hasta la Española otra vez para pedir socorro. Los hombres remaron durante tres días. ¿Quién los recibió? El gobernador Obando, nuestro amigo. Y Obando les mandó auxilio, pero un año después. Dejó pasar un año, eh, pensando que a esas alturas ya Colón y sus hombres se muerto se, se habrían muerto de año. La tensión en la bahía se hizo insostenible. 48 hombres al mando de Francisco de Porras se amotinaron, quisieron tomar las naves para irse de cualquier forma. Colón les presentó batalla, los derrotó y los sobrevivientes fueron atados a los árboles con grilletes. En eso aparecieron otra vez los nativos del lugar y se prepararon para atacarlos entonces Colón y aquí viene el motivo de esta charla el motivo de esta charla es este Colón recurrió a una Ávila Argusia había observado Colón que en su calendario se anunciaba un eclipse de luna para el 29 de febrero de 1504 atención los que dicen que un eclipse no sirve para nada Como la fecha era próxima, Colón convocó a los caciques eh, de, de los lugareños... ...y le dijo que su dios tenía resuelto procurarles hambre y pestes... ...se si osaban maltratar a los navegantes. Y agregó que para avalar sus palabras, aparecería en el cielo una evidencia incontrastable. Finalmente el eclipse se produjo y causó tan enorme asombro y miedo entre los indios que terminaron por prometer al almirante todo cuanto necesitase. Dijeron, si este es capaz de anunciar un eclipse, ¿qué queda para nosotros? Eh, simples eh, habitantes de un territorio que todavía no ha dominado el arte de la predicción de los eclipses. Mala plaza de salvajes sentar nosotros si al ver tamaña ciencia no quedáramos asombrados y dispuestos a prestarle toda nuestra colaboración mitad del miedo. Bien. A los pocos meses llegó el navío de rescate de Obando. Le mandaban medio barril de vino y medio chancho asado. Bueno, era una vieja carabela, no una vieja calavera, que tardó mes y medio en llegar a Santo Domingo con el palo mayor roto eh, y un traje a rayas, no, y las velas agujereadas. En aquel lugar, Colón, en aquel lugar, no sé cuál es aquel lugar, el último lugar nombrado, bueno, sería en Santo Domingo, Eh, Colón se enteró por medio del explorador Rodrigo de Bastías, el jugador de Racing, que no existía paso alguno al Océano Pacífico. Le digo, mire Colón, es inútil que ande que ande por ahí, porque no hay paso alguno al Océano Pacífico. Eh, bueno, entonces no había ningún motivo para quedarse en Santo Domingo por más tiempo, así que eh, regresó a España. Desembarcó en Sanlúcar de Barrameda, derrotado, encorvado por la artritis, estaba tan enfermo que tuvieron que trasladarlo a Sevilla en una cama. El rey Fernando, Isabel se había muerto, el rey Fernando no escuchó más a Colón, le dijo que el asunto pertenecía, pertenecía a los herederos de la difunta Isabel, que eran Juana la Loca y su marido, Felipe el Hermoso, el hijo de Maximiliano, el, el, el emperador austríaco, eh, bueno, y estos eran los padres de Carlos V, el siguiente monarca, ¿no? Entonces Colón, artrítico y casi ciego, se desesperó, empezó a mover influencia, habló con sus amigos, eh, habló con el Papa Julio II, el mismo, el de Miguel Ángel, ¿no? Eh, bueno, pero nada, llegó todas las recomendaciones, hicieron efecto demasiado tarde, porque llegó incluso un mensajero, Julio II, para hablar con el Rey Fernando, Che este muchacho acá es amigo nuestro, eh, Colón se había muerto, el 19 de mayo de 1506, ...y ese fue el cuarto y espantoso viaje de Colón... ...que casi nadie estudia y lo bien que hacen... <risa> lo más aburrido. ¿A quién dedicar esta reseña? Al pobre Colón, que ya estaba enfermo y viejo... Eh, ...y no a Obando, que es el malo de este viaje... ¿eh? ...y a los pobres caciques que creyeron... ...que el eclipse lo había inventado Colón. Esto debe tener una moraleja, ¿no? Que debe ser más o menos... ...el que no aprende correctamente... ...el funcionamiento de los eclipses está por ser engrupido por cualquier por cualquiera que pretenda atribuirse la paternidad de tales fenómenos eléctricos estudien astronomía niños dirán las maestras y algunos dirán no me hace falta ya que con saber que debo dudar de cualquiera que se atribuya un eclipse como propio me alcanza si la duda es la astucia eh, de los ignorantes la maestra entonces lo enviará a la dirección a esta luna. Bueno, entonces también lo dedicamos a los niños objetores de la ciencia que se les imparte. Bueno, vamos a escuchar como ilustración musical de de la pequeña historia de Colón, esta pequeña recordación de Colón. Eh, un tango que hemos pasado mucho, no lo íbamos a pasar, pero... Perdimos el disco que trajimos. Yo traje el coro de los desorientadores, que es una parte de lo que me costó el amor de Laura, en donde una serie de personas tratan de... Eh, dan datos falsos sobre dónde está esto, dónde está aquello. Pero me lo olvidé, entonces, no tenemos más remedio que oír otra vez, mañana zarpa un barco, en la voz de Karina Biorlegui, eh, una estupenda grabación, Eh, con el acompañamiento de fernando mar mañana zarpa un barco también tiene mucho que ver con los eclipses <risa> me enseñas en el equipo de producción no entiendo adelante entonces karina birle con mañana zarpa un barco adelante <risa> que no cambian tocamos al anclar cien puertos nos regalan la música del mar muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar y el gusto de la copa parece siempre igual tan solo quien en tu puerto se alegra el corazón riachuelo donde sangra la voz león Bailemos hasta el eco del último compás Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelvo más Que bien se baila sobre la tierra firme Mañana al alba tendremos que zarpar Muchachas, vamos, no quiero que estés triste la noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Meses en un barco viajó mi corazón Dos meses añorando la voz del bandoneón El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión Al ritmo de su danza se amaca la emoción De noche con la luna soñando sobre el mar El ritmo de las olas su compás bailemos este tango no quiero recordar mañana zarpa un barco tal vez no vuelva más que bien se baila sobre la tierra firme mañana al alba tendremos que ser zarpar muchacha vamos, no quiero que estés triste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 Escuchamos en La Venganza será terrible, mañana zarpa un barco, interpretado por Karina Biorlegui.